Aprender a aprender. Un cuento sufi. Hoy en día en este gran mercado esotérico de yoga y diferentes caminos espirituales hay una sobreoferta. ¿Y qué hace la gente? Va de un workshop de un taller a otro, a otro de un maestro a otro, a otro, a otro y nada más prueban un poquito ahí, prueban un poquito ahí pero nunca dijeran lo que han aprendido ni lo ponen en práctica ahí hay un cuento un hombre que se creía mucho vino con un maestro y dijo maestro Ya he visitado a muchos maestros y he estudiado muchas enseñanzas. Ya tengo bastantes conocimientos. Ahora quiero convertirme en su discípulo y beber de su sabiduría. ¿Eh, maestro, no digo nada. Traigan la cena. Es usted mi invitado. Coma. —¡Más y más! ¡Otra chuleta! ¡Más arroz! ¡Otra copa de vino! —¡Ay, maestro! Creo que ya he comido bastante. —¡Ah, mi querido! ¡No me va a decir que ya no quiere! ¡No me ofenda! Y porque el maestro mostraba alegría con cada pocado que el hombre tragaba, éste siguió comiendo hasta reventar. ¡Ay, maestro! ¡Ya no puedo comer ni un solo grano de arroz más! Entonces el maestro dijo, Cuando viniste a verme, estuviste tan repleto de enseñanzas sin digerir como estás ahora repleto de comida. Eres incapaz de recibir otra enseñanza, pero tu aparente plenitud... Es solo vanidad. En realidad estás completamente vacío. Tu estado verdadero es la indigestión. Debes aprender primero a transformar la comida en nutrición. Si no quieres que se quede como un peso molesto en tu estómago. El hombre accedió. Y muchos años desp después, se convirtió en un gran maestro. La gente cree que para aprender algo nuevo, basta tener dos ojos y un poco de razón. Es absurdo. La persona debe estar en un estado adecuado primero, en el cual pueda captar lo que se le está enseñando. Aprender a aprender es lo primero.